Continuem la nostra particular aventura musical pel món del hip-hop. Nascut als anys 70 als Estats Units, la seua barreja de ritmes i lletres sempre va més enllà del món musical, endinsant-se en una manera d'entendre la vida i la cultura. I tenim l'exemple de la Declaració de Pau del Hip-Hop, presentada a la ONU el 2001 per entendre tots els principis que mouen els artistes del moviment. Les aportacions del podcast d'avui venen de les recomanacions al Fòrum de Pirates de Catalunya de Fiu-Fiu, Darío i L'Hombre que Ria. Possiblement, la darrera cançó dels Orxates on Systems no és pròpiament hip-hop, però amb tot el que està passant a València estos dies, no podíem deixar de posar-la al nostre podcast. Ja llega ya, ya, ya llega el extranjero. Contréme presente. Encontreme detrás como las vértebras Reyes compuestos como cuerpos por moléculas Escucha este par de cobras Sus maniobras Alberto mete el corte que aprovecharé las obras Son tácticas, son tácticas de ataque Le ponemos en jaque dando duro como el saque Son tácticas, son tácticas de contraataque El escuadrón ranger combate contra un tanque Máquinas, máquinas Haciendo liso el bache La tribu apache Que protege al doble H Se oye por tus calles Para conciertos de la secta Y la reparten players Escucha como canto Yo mi canto tribal A este perro no, no, no No le han puesto bozar de la rozal. te cortan cuchillas y te entierran en sal, con mi, mi estilo inmortal, suspiran mis misivas los mis enterrados en sal, soy yo los aprendices de brujo mental, y en cada huella que piso yo diviso un final, mira a la cara canalla, esto al hambre contra mi fisalla, dime que no Podré ser amante candente del R.A.P. Estoy rimando, rapeando, yo estoy representando a los de este bando, doble H es el comando. Aquí no existe alto mando, lo vais brillando. Hip-hip-hop vida. Yo soy letrano, M.C. insano y si quiero te gano. Soy la manzana que pudre al gusano. Y mi puesto, por supuesto, que es un pedestal con vistas al llano y si quiero te gano la mano. Soy el enfermo que llevo dentro. Sigo soñando con quemar el convento. Todo lo que mato lo mato por amor. Solo me desato mis letras son un asco, el mundo da asco, pero camino descalzo, voy dejando huellas de sangre en mi rastro. Soy el asesino del divino pastor. Me guía la impotencia ante el dolor. Ya llega ya, ya ya llega el letrano, ya llega ya, ya ya llega el letrano, ya llega ya, ya ya llega el letrano con un pensamiento insano con tener artesano de la pluma, sin oficio solo humo, el cerebro se satura y me la mañana Ajá. sale el sol y me da la mañana me saca del trance, soy un zombie de hacker apoyado en el bafle, escribir es creepy, un viaje, yo tengo los billetes y unas libretas de Necesito un corazón con un par de orejas Dar sentido a mi vida, con loco y escriba Ya veremos más tarde si se transforma en comida Si algo impide que siga será una buena movida Porque aquí si falta rap sale el instinto homicida El hacedor de puzzles, es esclavo del bucle Cojo frases, las retoco, corto con un cúter Sentimientos reales, rollo porno mater Cojo la jam blanco y pienso en lo que le voy a hacer Soy, soy un depravado Repasando lo escrito con el tronco encorvado Rollo mono atascado, trabajándose el nabo Las veces que haga falta pa' plancharla la colabo Y aquí me tienes en la cinco y pico y flipo Una mancha en el sofán y con detergente me quito Los vecinos conspiran, quieren darme caza Cuando el bombo y la caja retumban en su cabeza Mientras ja, me lo sabe Las horas pasadas detrás de alguna base Los días escribiendo esperando a que encaje La rima que se viene y no sabe qué es tarde Día nuevo, folio en blanco, boli en mano Construyendo otra hora, otra hoja Derramando sentimiento Marca el compás, rompiendo la rima Fluye por tu mente entre sílaba y sílaba Vas y vienes como el mar sin importar lo que te pidan Cambias de forma y color según de dónde se te mira Apareces sutilmente detrás de cualquier esquina Viajas flotando en el aire hasta que alguien te respira Esperando el momento, el preciso instante Donde cruza la locura y el deseo de encontrarte El arte de esperarte, de buscarte en cualquier parte De pintarte en un lienzo y con mi boli encadenarte Amante despechada, siempre escoges tú el momento De encontrarnos en la cama, cada vez en es un intento de dejarte complacida de sacar ese fragmento de cogerte entre mis manos e intentar plasmar tu eco acariciar cada curva sentirte en mis adentros explorar esos rincones donde no llega la gente atando cada cabo para montar la estructura que me permita llevarte de mi cuarto hasta la luna y que me lo sabe las horas pasadas detrás de alguna base los días escribiendo esperando a que encaje la rima que se viene y no sabe qué es tarde y Solo escribo con la calma de la noche Cuando no me miran nada Nunca pasan coches Cuando sol se marcha y muere por el horizonte Busco con la privada nueva rima Que me aporte tiene la doncella negra, se implanta en la cabeza ¿Qué coño haces, perra? La aspiración se aleja, caprichosa de ella Una mujer que ciega y coge de la mano Cualquiera que quiera su presencia He puesto cuatro velas El ambiente es cálido Quiero que estés cómoda y me guíes en el camino Quiero que me enseñes pa' que enseñe que soy y válido y llega al corazón de alguien y le levanta el ánimo soñar es gratis dicen rapear también algunos no se creen que escribo cerca de un edén si fumas la sativa pilla rica buena rima y cuando estés en la oficina grita jefe que le den solo quiero estar en un mundo paralelo donde pueda echar el freno y no me falte mechero se pague el arte del bueno y viva por ser rapero dándolo todo un concierto aclarando futuro incierto sociedad más puta sociedad que chupa la pasta del bolso y ni siquiera lo disfruta voy a dejar la música, encontrar un buen trabajo, pa' salir del agujero en el que estoy atrapado, mierda solo sé que a mí esto no me falla, no tengo discusiones cuando suenan bombo y caja, no riño con la música y menos si soy amigo cuando dice que titule a este tema desequilibrio, una persona llena de defectos, con la moral muy baja y los versos perfectos quiere iluminar el único camino válido, el día de mañana es el futuro que arrimarán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 que valen más que una imagen entre tú y yo nos une el respeto escribo páginas siempre respetando el margen so de escuadra que encima se quejaban en el Facebook de que no pudo pegar. Va para ti, para tantos como tú, los que están arriba, la voz de la calle, esos perfectos. Spanish Revolution, Raiden. Inicias, sí, hermano. Quieren que estemos callados, pero a caer. Quieren que seas fácil y fácil de complacer. Amiga dice lo que no Fuimos todos creados para desobedecer. Caso, nos van a callar. ¿Acaso nos van a vencer? La revolución nunca será televisada Si sí, sí y más sí, más de papel Tengo de la llamada generación perdida La que dio un puño sobre la mesa y puso dos patas arriba Los que llegaron y gritaron Somos de regla Ni la moneda de cambio de los bancos que hipotejan tu vida Somos otros de los tantos que no les toman por tontos Si estás apto con tu puño arriba Canto por el cambio, no por comida Por ser el germen que cultiva la alternativa Es un sitio donde se toma el sol lloviendo que se casa con nadie menos con el gobierno El pozo de escuadra se le va la mano De un informe de paisano dando palos Tapando la cámara que no estés viendo ¿Quién es el malo? Los indignados, lo siento en serio por los comercios afectados Pero somos un claro ejemplo de no estar de acuerdo con su trato La violencia gratuita que paga mis impuestos Quieren que estemos callados pero van a caer Quieren que seas docil y fácil de complacer A mí nadie me dice lo que debo no hacer Fuimos todos criados para desobedecer Las van a callar la veu Hablo de rebeldía, contra la tiranía, listas de la alcaldía son como las de imputados. Hay para cada esquina y solo piensan en escaños, engaños, mentiras, entre capullos y pájaros. A mí no me callan ni Dios, y voy a decir verdades hasta que me quede sin voz. Más falsos que economía y sus montajes de farsantes en la manifestación. Hay tanta hipocresía como manipulación, armas de distracción masiva para captar tu atención. Hay quien se queja de acampar en el sol y lo hacen su club porque se marcha el junín del calderón. No vivo de Odisias, bajo su prohibición pido la supresión de su misión de la población Pido que el pueblo sea libre de su crimen Porque este mundo está embarazado de otro mundo posible sí. Quieren que estemos callados pero van a caer Quieren que seas docil y fácil de complacer mira mí me dice lo que debo no hacer Fuimos todos creados para desobedecer ¿Acaso van a callar? ¿Acaso nos van a vencer? La revolución nunca será televisada Pero sí contada y plasmada en forma de papel Thank you. Soy de Madrid, pero me siento parte de este mundo ingrato Tan solo busco un cambio No pienso dar toda mi vida en un asalto No entiendo de política Entiendo del amor y del dolor de mis hermanos No soy de derechas, tampoco de izquierdas Puedes criticarlo, pero quiero que me entiendas Tengo energía para el bien Pero no para que lances a los bestias de los mozos a mi cara Maldita sea, parecen épocas oscuras Mareas de personas siendo una Cantando en una plaza con las palmas de las manos Hacia arriba golpeado Soportando el dolor de sus heridas Otros tienen pánico se Lleven sus ojos y en sus gritos Luchan por sus padres, por sus hijos Sufren en el alma al despertar de ti mismo Duele, ¿verdad? Duele ser uno mismo Siento como en un patio del cole Callada por si vienen abusones Y beso el asfalto, abriendo los dientes Y decido luchar Pero lucho con palabras, no me a puñetazos Ya no tengo 15 años De hecho tengo el doble Y creo que el jam puede arrasar con lo que toque Soy una mujer de convicciones A veces ando sola, otras acompañó en las cantidades no me voy a callar Creo que ha llegado un punto muerto Donde ya no puedo más La libertad al fin ha creado Estamos de su lado Somos testigos de que podemos lograrlo No somos cuatro gatos Ni tampoco unos tiraos Naciendo no un barrio pico Y eso no me ha contagiao Si me dan me desmontan Lo sé, no tengo miedo Porque todos salimos a la calle Con un gesto y protestamos Tenemos visión, tenemos flow Humanizamos Cada reunión, cada rincón Nos contagiamos Por eso sonreímos en sol Y en 140 barrios Que refuerzan esta Asambleas, vivencias, talleres Música y debates Aquí participa todo el que quiere Reparten en seres, entre seres Cuidamos nuestras redes, la sede es una plaza con valores Sí señores, no está mal Para unos perros flautas babucones Como nos han sus abusones Tenga por seguro que haremos que algo cambie Los poderes, ponganse cómodos en sus sillones Es cuestión de tiempo que esto estalle Porque Barcelona lo que hiciste Es un desfase, porque el mundo entero Está mirando y observando con detalle Todos a la calle, todos a la libres tenemos valores bien marcados querían silenciar un movimiento y al final lo han avivado spe y su evolucionable a claro tenemos los medios tratemos de hacer lo que podamos Ciencia, piensa en tu futuro cuando veas a un político en la prensa Piensa en unos años, todo tan distinto Piensa en el legado que dejamos a los niños Pero piensa, no dejes de pensar y reacciona Si algo no te gusta, actúa en consecuencia, somos libres No pueden decirnos cómo ser o cómo ver o lo que hacer Y no puedes sentirte. Són els barris guetos segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere arreglat per les institucions. Violència són hipoteques, polices, pensions. Violència és el bipartidisme tres centres. Desactivar la ràbia amb la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar els cadeguets de l'Ostradreta. Violencia son pies mover identificación violencia es de Pirata, un podcast de música lliure creat al Fòrum de Pirates de Catalunya. Ens trobaràs a podcastpirata.wordpress.com